¿Vas armado? No. Pues te lo digo. Si yo soy Barrenau, tuya esa cordura. Buenas noches, barrenados y barrenados. En el pulso de mi cabeza parece no encaja. torna un mes más tierra de bernados lo programa de aragonés de radio topo en hemos metido, me voy a emborrachar. si yo quiero tú no quieres la versión radiofónica do blog do mismo nombre aunque llevo más de una década dando mal en aragonés Además que puedes estar en la tisba en todos los posts y los nuevos programas en las redes sociales. Me trobarás en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr, Evox y Telegram. Si sí quieres escuchar, Belum, dos más de 40 programas que luego y hago grabaos, a, a Baus, en los blogs, en la plataforma de podcasting iVoox, o en la web de Radiotopo, en radiotopo.org, aunque también trobarás una ripa de programas sobre buenos. Bueno, buenos días, señor. Te arrebarranos de un programa feito sin subvención, sin patrocinos, pero con criterio, Bueno o malo, tú decides. Como está ahora, ¿Cómo Yo soy Barrenau, tuyo esa cordura. Te busco y no te encuentro entre mis partituras. Yo por el cielo vuelo y tú con los pies en el suelo. Y yo cada noche sueño con desnudar a la luna. Si yo grito que yo ya no tengo miedo, que mañana un día nuevo. Cuando... Puedes sentirlo todos los domingos a partir de las 9 en Radio Topena 101.8 da FM. En la bodas que no entienden y aunque te informaremos de lo que de verdad no te importa. Tú me cambias las preguntas. Tú quieres que me arrepienta. Y yo no pido disculpas. Si tú quieres mucha ropa y Mercedes, gastar todo lo que tienes en ser como los demás. Yo me quedo con la gente que me quiere, quizá no falten los bienes, pero sobra la amistad. Si tú eres terrorismo y desafías gente, conmigo no cuentes, tú eres guerra yo soy paz. Si yo quiero entender la filosofía, tú eres como el policía que no me deja pensar. Yo que busco la salida. Y bueno, hoy vamos a tener un programa de Tomo musical. Voy a repasar canciones, experiencias que me traí todo de Lo Viña Rock. Principalmente celebrado a finales de este abril Mucha música, de mucha calidad, disándome cosas a rienda Porque es imposible charrar de todo lo que viví Antes. Ah, pero que en cara escribe sobre blog. Bueno, está allí una nueva sección Una nueva idea que quiero introducir Antes de principiar con el programa Que ya te os digo que va a ser de Sobre todo de Oviñarro Y de toda la música que me traído de, de esos tres días que pasamos en Villarrobledo Pero antes, una nueva sección Aunque te os voy a recontar Pues eso, o blog Porque esto, al recordarlo Que ya en la versión radiofónica De blog del mismo nombre Tierra de Bernaus Y que, mandito que viachen Que con lo programa Pero no pas lo blog Asinas que hizo que ha hizo no puesta Bueno, este mes de mayo ¿Qué he escrito en el blog? Bueno, creo que sí Como casi todos los meses, lo primer post Viene de un programa Precisamente, pues, y he hecho Charlar de un programa pasado que fácil De abril en Aragones 2018, la ley de Luengas, ¿vale? Un programa que estoy charlando De todas las actividades que se facieron en, en ese mes de abril, o de muchas de las Actividades que se facieron sobre el Aragones Porque afortunadamente ya no tuvimos a ir A todas, eh, en ese mes de abril de, de, Por el Aragones Y antimás también un debate, un chiquete de debate Que grabemos eh, sobre la ley la Las leyes de luengas que ha tenido Aragón y sobre el estatuto de autonomía y cómo se reflexaba la, la nuestra realidad de trilingüe, UNOPAS, la, la reflexo... no la, la realidad continua y digan lo que digan las leyes. Bueno, pues eso, eso lo debatimos en la jornada de Nodilla de la Cultura Aragonesa, 92 de abril, que se fació en el parque con Rubén Ramos y con Juan Pablo Martínez. Y bueno, pues todos esos contenidos los podéis trobar en, en OPOST, que metí el 6 de mayo de 2015, en tierra de Barrenaus. Continé lo weito de mayo con un post que también tiene muy toaviller con lo que íbamos a charlar güey, Que se titula Xavi Sarrea, lo viña, una, batec, una baqueta y una partida de morra En este post charro precisamente pues eso, de lo concierto de Xavi Sarrea Que es tío, de Itibomba, de pues, en charlar en más Y bueno, pues de una anécdota que, que me pasó con una baqueta y una partida de morra En así, en mitad de de en, en Villarrobledo Así que no es que si te os queréis enterar de qué pasó, cuál es misteriosa esa misteriosa aventura que teníamos en lo Viña que en ese concierto de esa bisarria con plevia, con Airera, con morra y con una baqueta, pues te os podéis enterar en Opos que escribí Lo hueito de, de Mayo. El 11 de mayo. Sagas X-Men Inferno. Esto hay una idea también que le daba De Feba mucho tiempo de escribir una miqueta, pues eso, pues sobre todo, lo, sobre todo lo, las grandes sagas de X-Men, las grandes y las chicotas también. ¿no? Empecé y pieza con con la saga de la Guerra de Magneto y a la fin de, pues que lo tenía pendiente pues he continuado con este inferno un dos cómics de, de los años de finales de los '80 que a yo me marcó un muitismo y un cómic que, que le tengo un muitismo cariño y que podés tocar de qué va todo esto de, de inferno toda esta invasión demoníaca que, que sufre el mundo entero, pero sobre todo, pero que sí pues los Estados Unidos, que ya que viven estos mutantes, estos X-Men y, y todos podéis enterar, pues eso de qué va, por qué me fa tanto goy y, y por qué me la pena leyelo, que os lo recomiendo que lo faigad, pero que sí que regular que existe el recopilatorio, bella cosa yo ya sabes, lo tengo de defamuitismos años pero pero eso, una cosa muy recomendable si puedes conseguirla, felo La a veces de las cosas que quería hacer en el blog y precisamente lo que hacía el lo pasado 16 de mayo en lo post millones de botellas huedas Que lle resumir o reseñar una miqueta pues todos los libros que, que vaya leyendo, ¿no? Darles esa, esa segunda vida, y se aprofitar, ya que, que tenía la suerte de leer, uy, uh, la desgracia, de leer según qué libros, pues, pues compartirlo con todas vosotras, pero que sí. Y en este caso, pues lle un, un libro que, que el original lle en catalán, eh, Millones de Ampolles Buides, que, que me lo leyé en, en catalán. y que lle de Manuel de Pedrolo y que hay un autor que yo no conoceba va de Pon, que, que me plegó pues de, de casualidad, porque la verdad es que lo, lo trigué este libro por la editorial, Sembra Libres, que, que hay una editorial valenciana que se dedica a, a editar novelas en catalán, que lleve, que tiene cosas muy interesantes, y que llamen el IU bellas cuentas, y te os recomiendo que la, que la sigas Y, y bueno, pues este libro en concreto, ya te os digo, de Manuel de Pedro, lo que yo un dos autos más importantes en, en Luenga Catalana, y con un fascal, no sé si, un ciento y pico de, de obras. Eh, publicadas, y en este caso, pues charra muy todo de, de la militancia, de la violencia, filosofía una, una miqueta sobre, sobre si ye ético, uno paz eh, el empleo de la violencia en según tres que situación se ha ambientado en la Barcelona de 1968, en, en pleno franquismo, bueno, en pleno ya en, en los zagues años, pero en cara le quedaba así tañicos a, a lo franquismo, bueno, al franquismo es verdad, ya sabes que, que contina y, y bueno, un libro muy recomendable y que todos me una miqueta en este. post publicado en lo 16 de mayo de 2015. La carretera es nuestro hogar. Sábado 19 de mayo, Los Chuegos da caca, una carta escrita de lo futuro, una, una noticia publicada en el Heraldo de Aragón de mayo de 2025, pero... que Como yo tengo podés, pues me he mirado en tu Futuro y he visto esa noticia y he dicho: Pues voy a compartirla con, con toda la mía Chen. Así nas que, si querés saber qué pasará en mayo de 2025, que son esos chuegos de Akaká, podés leírlo en el blog en la entrada del 19 de mayo. y lo 21 de mayo, filla de gaiter, un relato de un país y una filla, es un chiste, pero no, eh, que y una gaita. Y es lo que les pasa a estos tres personajes, Pai, Filla y, y Gaita, y no os quiero hacer spoiler, así no que lo leyes. Un relato que, eh, bueno, pues yo me lo pasé muy bien escribiéndolo, que hay una de las cosas más bonitas de lo mundo, esto de escribir. Así es que espero que os faiga muy togo yo y, y que más lo tenés descargable en PDF, en archivo, y os lo podés fijar en lo ebook o en lo que tengáis. Pero eso lo tenés para pa leer en el blog en la entrada 21 de mayo. Filla de Gaiter. Y bueno, pues eso es lo que tengo publicado, Dica, ahora en lo mes de mayo. Así nas que en lo siguiente programa, pues os contaré lo que haya publicado, pues Dica Chulio, que ya cuál se emitirá. Pero que en cara escribe su blog Bueno, lo festival Viña Rock, cuento que casi toda la chen que sienta esto lo conocerá, y un festival muy gran en todos los sentidos. Llegarán, lo que sí, por lo bien que nos lo pasamos, pero también los sentidos estricto de agrandar y de la cantidad de músicas que pasa cada año por los suyos escenarios que ya impresionan. Tanto que ya imposible por un regular a dubir, a Viller todo lo que uno querría. Cuando y con eso yo creo que puedo asegurar que aproveité y este saber viña. Así nada es que voy a hacer una miqueta de crónica de todo lo que es en Collas clásicas, collas nuevas, en las abelas luengas, con asabec estilos, músicas que me facieron pasar tres sobre buenas nueis y que quiero compartir con vosotras, junto con bella reflexión, creo que sí. Y bueno, empecipiamos con una colla que, que os voy a presentar una miqueta, o bien cuando cuan viajamos y suplidamos que lo puesto tan queímos y pleno de vida, que contina la vida hasta pues después de que ya hayamos estado, y Villarrobledo no enlle menos, resulta que, que los suyos habitados, la chenque y vive, también famosica, en cara que digan eso de, de lo gaitero del lugar, toca lo mismo, toca mal, en este Viña Rock podíamos villera a una colla de Villarrobledo una iniciativa que dará voz a los músicos locales y que parece que va a prolongarse las, ...en las siguientes ediciones... ...y que les doy la... ...la enhorabuena... ...por esta iniciativa... ...porque me paréis ...muy buena... ...en esta... Eh, ...en esta primera... ...edición... ...que se fa... ...los protagonistas... tirón ...Caza Functasmas... ...con Fun... ...de eh, funky ...oh yeah... ...una colla que va a ...pues precisamente... ...Funky... ...Rock... ...Rap... ...y que... Prácticamente, no sé si toda, pero casi toda la suya actuación en este Viña Rock eh, y en YouTube. todos la podéis billar. ¿vale? En cara no tienen disco, pero ya pueden presumir de haber actuado en, en lo Viña Rock, con lo que le cuesta a, a Trachen, ¿no? Y Antima de muy bien. Yo la verdad es que estemos un ratico viéndolos, no guaire Bueno, ya era un concierto de estos de media hora, de los primeros que se fan, y, y sonaban muy bien y, y tenían mucha rasmia y mucho bolineo. Y bueno, no tienen disco, pero ya te os digo que la actuación es casi entera en YouTube. Así nas, que todos os voy a proposar que sintamos este Volver a Empezar, grabado de, de en lo propio Viña Rock, de Caza Functasmas. Y vamos a seguirles la pista, a ver qué fan. Esto se llama Volver a Empezar. Yeah yeah yeah. En la cima. Yeah yeah Esto es como volver a volver a empezar. Vuelo como los dioses, pero no sé aterrizar. Un accidente más, otra piedra en el camino, otro trago de vino cuando tú no. Y volar, leer y más Esto es una de cal y otra de qué Esto es volver a volver a caer Esto es que no hay dos sin tres Y que si caigo mira a otro lado Mientras me pongo de pie Y ya está, y ya está Que si tú no me quieres yo no te quiero más Siempre por encima complejo de inferioridad Siempre por debajo el cuento de nunca empezar La vida es lo que pasa Dentro ojalá y ojalá Yo Manos arriba, viñero. La vida es lo que pasa, cógenla, piérdenla La vida es lo que pasa, trojala y ojalá. La vida es lo que pasa, coge la pierde la. vida es lo que pasa, trojala y ojalá. La vida es lo que pasa, qué pasa, qué qué pasa, qué qué pasa, qué qué pasa. Como es yo, qué pasa, qué qué pasa, qué qué pasa, qué qué pasa. La vida es lo que pasa, trojala y La vida es lo que pasa, coge la pierde la. vida es lo que pasa, trojala y La vida es lo que pasa, qué pasa. Estoy lejos, yo, no me des más vueltas, dale tiempo al tiempo. Las palabras se las lleva el viento, ante flores en el pelo. Y ahora te quiero y no puedo, pies fríos, corazón que no siente, pies fríos, ey, la cerveza caliente. Y depende, eh, de qué depende, eh, de según cómo se mire. Así es la gente, y no me mires tanto, soy un tipo corriente. Yo, que yo quiero, no me quiere, no me quiere, no, y quién me quiere. que vienes, Empezar a escribir por ti, luego contigo. Ahora lo hago por tu culpa y sigo vivo. Ya. Empezar a escribir por ti y sigo vivo. Ya. Empezar a escribir por ti, luego contigo. Ahora lo hago por tu culpa y sigo vivo. La vida es lo que pasa entre gallo y gallo. la pierden la vida lo que pasa trojala ojala la vida lo que pasa que pasa que pasa la vida lo lo que pasa coge la pierden la la vida lo que pasa trojala ojala la vida lo que pasa que pasa es qué pasa es qué pasa es qué pasa como dice la vida lo que pasa trojala ojala la vida lo que pasa la pierdela la lo que pase tropa la la vida es lo que pase qué pasa eh qué pasa eh pasa eh qué pasa eh qué qué pasa eh qué pasa eh qué pasa muchas gracias viño Y seguimos un poco después de Cazafuntasmas con José Chu Piperrac La banda de Rivera continua viva y Fendo soba sabe que bueno. To himnos. Dendegora Sartaguda dedica a la famosísima Cualquier Día, que es una de fondo. La banda que se hizo famosa en los 90, ya allí disuelta, pero lo suyo cantaire aire, continúa Fendo conciertos. Conciertos, pues clasicazos con pogos, con punk, con muy taborina en un concierto. Bueno, que para empezar, lo festival esteo de BT Bomba. Ya puedes contar que bailemos y bailemos muitismo con, con este cualquier día con la botella y creo que sí con la canción que te os propuso que, que charra de la ribera dice espacio geográfico dice espacio también identitario aunque vivimos tanta chen relacionados con con lo nuestro río con lebro y con todos los ríos que y plegan y que no hay otra que gora sartaguda pues venga gora. Seguimos de Borineo, de Pogos y de Bailes. Con la colla valenciana Aseques, una colla valenciana de Esca, que suena a de Bien. Que se facieron una mica con Oisius, pues con este mero, en una primera maqueta, titulada En poques paraules aunque también incluían otras chollas como la versión del tío Caña de Altal. es un muy bailable y muy divertido en 2006 editaron un Nou Camilo, su suyo nuevo disco que ye, igual como el otro en, como en, en poques paraules, disponible para descargarte de baldes en su no, suyo Bandcamp afortunadamente ya son a Manaus a hacer un nuevo disco ya tienen un nuevo single un volar que también lo podéis sentir de baldes pero que sí una joya que promete mucho con estos dos primeros discos que eleva ya ha ya feito cosas muy interesantes muy divertidas y que yo creo que habría estar en todos los festivales Y os con un no cabin, precisamente la canción que da Tito a ese segundo disco, o primer disco, si consideramos lo primero una maqueta, y aunque colaboran estos Aspencat que tanto queremos en este programa. Así que espero que te os faiga hoy y que vayas a bielos. Todos lo pasaré muy bien. I a les meues espatlles un món, un mon grapa de paraules amb força Un sentiment que es potent i agredors, però que dona la recompensa Entre tots ja tombarem el bosc, despertarem la massa que pensa Del patiment ja trencarem les vots, Ja ara el nostre ja comença Que penses tan petit sempre coses molt grans, no el teu futur en esperança Ja una esperança que ens espera com germans, ens hem alçat Que el cemento dice el señiga de más, van para unas canciones si protesta, desde hoy es que vuelve a ser va, que va, si entra hay un guerrero dirá, un otro vivir eres hijo de esperanza Política que mai vam fer Contra nosaltres l'ha fet al poder Cronistes de lloguer que han escrit sobre les cendres del temps Però afegar l'enyorança Però avui no camines descalça Contra els tirants vencerà la balança Que el sol no va aixir per almançar Aquesta terra fèrtil no ha perdut l'esperança Quan dius que en vols en València tot perfecte La nostra llengua no és canviar l'ecte Avançarem junts i sempre recte Tu el predicat i jo el subjecte Y entre llentres de poetas de trinchera La libertad lo hace guzma y presonera Camina ferma, invicta y fuerte Pescavís de esta esfera un reo dirá Un nuevo camino De desechos y esperanzas sobre el Como, como nos somos metiendo aquí de bailar yo solí con la radio y vosotros espero que al otro canto de, del ordenador la radio o lo que tengas escucharlo. con esto aspirarse a un sistema una colla que billé por primera vegada en lo viña de fa ambute de años y que villeriste porque me enamoraron esas formas de bailar, ese buen rolligo ese mueve mueve que tienen y se remenar Escargue Music Palmeu Sexy Body de San En Valencia Ya me vale, en Barcelona Con muy buen rollo con este nuevo disco Que encara lo tenemos en, Rusia, en Remena Ya en, tienen cuatro de discos San Sistema, Volumen 2 En sang y Remena Bien reivindicativos y bien bailongos, Citos, fago y los reguetitos fago y bailar, sitos, fago y poesista, música que allí sonando, no te os puedes perder, pilas a un sistema, que antimás más tienen un directo impresionante. espero que probablemente una de las suyas millos canciones y que más vegadas eh, ha sonado aquí en esta tierra de Barrenaos y por bella cosa ye ye señor del enrenao. así nada es que te la... os pero no todos que de sentado sus sentadas eh ya puedes bailar Ya sabes puro el Ya son mi toda bandara, 100 años da la barra, tantas noches sin zarmina, plasca ta copso con macarra. Ya son la Sargantana, tengo un pacto mal diabla. Partir las cosas claras, arroz con mala fama. Stock la fea negra, suelte senzarrame. Eso es paso a golpe y un día malparita. i no ho saps ben bé torno cap a casa amb la llum d'un clima sol amb l'ullar sang i no ho saps ben bé prou ranao, ramena, ramena, la pirata és aquí Sky Reggae Music pal meu sexy body la nit pot ser molt llarga, la música ben alta al rom que mai no acaba la partida està guanyada Sky Reggae Music pal meu sexy body I el teu vinil I pel teu sexe redim Em vull la sang I no ho saps ben bé prou Torno cap a casa Amb la llum d'un primer sol Em vull la sang I no ho saps ben bé prou Sóc senyor de l'Anra Nou Em vull la sang I no ho saps ben bé prou Torno cap a casa Amb la llum d'un primer la sang El saps ben bé, prou Sóc senyor de l'enrenou Bèsties i feres de l'anís I altres criatures, set turnes Desplegueu les ales, obriu les portes Poseu-vos sexes i sortiu de casa Sóc senyor de l'enrenou la sang, Venga, me vienes sin mord. Yo no pensaba que en la data de todo hora yo san pasaría. Yo no pensaba que la barra acabara. Bam, bam. Bueno, y seguimos con unas collas, con más proyección, que ha feito cientos de conciertos en una vintena de estados, pero que Mr. no nos ascuita en las emisoras españolas. ¿Será por supremacismo? Arango, que era una colla que casi no conoceba y, y que bueno pues de tanta fama que le van, pues decimos pues vamos a vivir una miqueta lo lo concierto y verdad y que nos quedemos encantadicas Y que cara ¿no? que ya puede sentir, son unos hippies Pues bueno, lo discurso político que se marcó Nestió bien furo y estuvo un dos primes Que se sintió en, en este rock charlando contra la manada Contra lo juicio a los choves de sasu, Por los presos políticos cataláns eh, Por la libertad de expresión de, de Baltonic, de Hassel de, de la insurgencia, de toda la chen Que son perseguiendo por simplemente rapear Lo suyo sonido, pues ya puedes sentirlo, ¿no? Que suena pues tiene mucha influencia de Chen como Che Sudaka, como Manu Chao, como La Pegatina, en fin, pues estas cosetas. La verdad hay es que una grata sorpresa y un grandísimo concierto que, que vivimos en este viña. a las dunas, al teu cos sota la lluna, m'atrapa cuando cae la nit y te voy a dejar con dos temas que, que hizo no y que yo creo que hay un, un temazo de, de los que han feito estos charango que hay una lluna a la agua, espero que te os falleca hoy dunes, la lluna, cau la nit, y al matiz siempre me aparta Vina'm a buscar, vina a robar-me l'aire. aquí, balla amb mi, balla como una luna. a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. aquí, balla amb mi, balla como una luna. Els vaixells enfonsats dels dies, busco la clau del teu renn amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos, arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure't, mirar-te, no vull imaginar-te, vull compartir tot això que sens. no vull tenir-te M'agraven els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els Vull sentir-te la vella encesa. Vine i arrenca amb aquest plò de pit. la roba de la tristesa. No vull veure't. Vull mirar-te. No vull imaginar-te. Vull sentir compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu. Vine a buscar My Y, a la necesidad de... ...y de una colla que nueva no hemos visto nunca... ...que casi no la he sentida... ...como llegan los charango ...a una que... ...joda petaca... ...no la hemos visto ni vegadas... Explotar, explotar, tengo... ...la necesidad... Necesito... ...y las que nos me queda de villar... ...a estos boicots unas las collas que me ha acompañado en toda la mi vida... que creo que la primera vegada que los vié pues estuvo en, en los rincón de Goya en el concierto de estos que fue tiene en el Parque Gran y de, de la vez pues yo cuento que decenas de conciertos suyos habré visto Bueno en no, la viña yo creo que ya o suyo camarino ya lo han feito de, de, de cemento del bueno porque porque tocan todos los años, son fixos. La bolina antimás que organizan yo creo que por cada año y mi yor, así yo creo que hay una una de esas cosas ya míticas, ¿no? Ye, casi una de las tradiciones del viña, como el Antonio y como tantas otras. En lo suyo repertorio, pues tanto los himnos de o rock de O-Punk, que, que todas y todos amamos, como las suyas propias canciones, pero que sí. Como siempre, también con muitísima reivindicación a la memoria histórica, todo lo que yo era pasando en, en ese viña, que continúan pasando la mayoría de esas cosas, eh, por no decir todas, y, y con, con muitísima, muitísima carga de hielo chicaga, que hielo que mola también. Y a pocas semanas, Do Festival publicó una nueva canción y un video en colaboración con Chenco más Pencat, Zo, Los Chicos del Maíz y la Raíz. Atiende. Vida, que a explotar, que a Así que, es que qué mejor que disatos con Isa. Nueva canción que se dice hablará en las calles y aunque sale toda Isa Chen. Explotar, Boicot. Necesarios. Desde que marche, salud, piorem la derrota, chung, es parece que marche, tú que quieres ser esclavo siempre, que quiere callar obediente, que prefiera agachar la cabeza, sacar sus fuerzas luchar de frente, quien quiere ser uno más, siguiendo su ritmo y compás, emprender ser de un pueblo que habla que el vice que muestras, su dignidad, que una barca amarrada en el muelle del puerto, no sé que escapar por el mar. Por si hay que zarpar y buscar un lugar en el que son del viento. Tengo una niña y mis sueños sin alimentar, no queda ni pan ni misterios. Un cementerio nos inspira a todos igual. Seremos todos el premio. Se acabó. Lo primer, la primer Nuey de Viña con, con ese concierto y, y bueno, pues con mucha bolina y mucha diversión. Y empecipiamos lo segundo día con Xavi A un dos unos conciertos que más esperaba los chicamen a avisrea cantaire de brinmpa que han principiado un nuevo proyecto musical lo suyo primer disco la esperanza entre les dents toti que tiene muy dos soniu new que, que feba antes da un chique chiro a la suya música que la y, sotana, y la furia Emocionando a la grita ancestral que vibra salvaje entre el fund. Como siempre, unas letras que, al estar bien al a para no perderse ni unas soladas parolas que iriz, porque yeto un poeta, este se ni a pasión de Una nueva etapa, y, y bueno, en este nuevo concierto, que, que en cara no, no lo habíamos visto, podíamos sentir Belunas, das canciones de suyo nuevo disco, pero que sí, si, Diste Am la Esperanza entre les Dens, eh, junto con Atras, pero que sí, si, de Obrin Pass de, de lo suyo anterior proyecto, y, y que bueno, pues que a todas, incluyó probablemente a, a Xavi Xarría, pues nos toca una mica la, la patática. Y mismo se marcó una versión del Sarre Sardi de Cortatu, Bailes, reivindicación un xavi entregado de todo Con la anécdota incluida que ya te os he editado antes Que tenéis en lo blog Que si queréis saberla Pues eso, leyez barrenau.blogspot.com Y te me enteraréis Vizca el pueblo y vizca la tierra Me denunciarán a males bellos esperanzas y a la pasión de Dios Y entre toda esa colección de temazos que tiene un nuevo disco este se Esperance* Esperanza entre les Dents pues eh, en el trigo a porque cal trío un que llegue Juan el Sol un temazo que, que bueno, que a yo me mete lo, me, los pelos, me los esgarrifa así que espero que te os falla tantísimo güey como yo Juan el Sol de Xavi Serriado Escoltem com xiulem les vales perdudes, seguim amagades sota les finestres, retres de famílies, parets mitrallades, hi ha un nado que plora a sa mare la brasa, buscant noves forces per córrer a fosques, la nostra ciutat ha quedat devastada, però seguim lluitant. Entre les neus i les grans serralades, encenen fogueres sota les estreles. Ens han rescatat nostres guerrilleres, armades de vida, vales i esperances. ni ha una que mira patint en silenci, per la gent que estima i queda quedat enrere. És la incertesa que es mata per dintre, però seguim Quan el sol de les nostres batalles, vencem la foscor amb les àntigues dances, sombrators encerts dels nostres ancestres, herència i memòria de la resistència. I sobre les cendres de tantes derrotes, seguirem alçant-nos una a dos mil voltes, la nostra victòria en el somriures, que han de venir... el front de Cobane, resistim el sege amb armes lleugeres sota un mur de foc hem quedat atrapades quatre milicianes a les barricades, però amb els nostres llits en senyal de victòria, combatem a morts sense esperar la glòria només ens queden unes poques vales, però seguim Entre la ràbia de barris en runes, un daut de fusta carrega't els muscles, cares esgotades de tanta barbàrie, caminen callades però mai derrotades. Unes allies cridem visc la guerrilla, volen les banderes i els pètals a l'aire. És el dolor que conviu amb nosaltres, però seguim lluitant. Canta el sol de nuestras batallas, el semblan fósfora, amb les antiques llombres, la torcha ansia de nostres ancèstrs. Erenge en memòria de la resistència, i sobre les cendres del camp per derroté seguidem avançant, sonats i forts. La nostra victòria serà dels somriures que han de venir. I quanta uesol de les el semblan la torcha ansia de en memòria de que han de venir. La gall vence en la voz comparable, antiguas danzas, sombras torcenses, otros montes ancestros, herencia en memoria de la resistencia, ahí sobre les cendres de tantos derrotes, seguiremos una dos mil triunfantes, la nuestra victoria será en el sonrisas que han de venir. Bueno, bueno, ¿y este acentazo? Son los Ruskaya, o como se pronuncie, grupo austriaco de Russian Turbo Polka Metal, como se definen en ellos mismos. Qué cosas más bonitas que fan en la Europa del Este, eh? Una colla muy bolinera, ya puedes sentirlo, ya puedes presionar lo que fébanos en, en Oviña a las 6 de la tarde con esta con chain, con un día sobre bueno que, que no salió. probablemente un dos conciertos más divertidos, porque Antimás sobre el escenario, fan toda mena de coreografías, de bailes, en fin, una cosa muy, muy divertida. También cal decir que los suyos vídeos son muy interesantes. Así es que buscad Ruskaya, R-U-S-S-K-A-J-A -A, y todos los mirad que todos farán guay. <risa> entre los cinco discos que ya tienen editado pues he trigado energía una de las canciones más famosas de, de esta de este grupo y, y que espero que te os faiga hoy pero que sí Legendary loss energy Come on everybody, perfect, I'm Tus besos con hielo por agua, mineral, y a Soha, el Ville Bueno, a leer lo rap a la Chen, que lo fa bien Bueno, soja y una de las pocas representaciones de Aragón que tenemos en la viña Me nervioso por verte, quizás ya un duro flash, luego es total, ya lo verás Como siempre, en un concierto petao de Chen, que cada vegada que, que iba un rapero aragonés lo peta, el año pasado KCO, eh, bueno, protagonizó, yo digo todas las fotos que veigas de Loviña de 2017, son prácticamente todas las aéreas, quiero decir, son de, de un concierto de KCO, y probablemente... No, no, no había habido tanta chen como, como en que yo, pero probablemente las, las de este año también serán espectaculares porque Sohai implió la, o, lo suyo escenario. Y digo representación aragonesa, no nomás porque él hay Aixiu o Sia de, de Zaragoza o viva en Zaragoza, sino porque fació fació gala de, de esa aragonesidad. Este todo lo concierto ofendo referencias a Aragón y a la nuestra ciudad, y a Zaragoza. No no. siempre... Un embajador de luxo que tenemos. No, no. en supermercados y en escaparates de venero, venero. yo de verdad espero que la chen de, de Fuera aragonos con conozca por, por chengo maestad y no por chentucia como, como lamban amor, volerte, y, a la acción, reacción, más años? y bueno antimas venibas o jai con, con un premio fresquet con un premio de la música aragonesa que, que ganó a la mejor canción que creo que sí, o no y, y que ye precisamente pues la que traída ¿no? pues si sí, ye la mejor canción aragonesa del año por dios pues espero que hizo que, que se Valorar este la bella muerte que llegue la, la canción que ganó los premios de la música aragonesa que a esa vez que te un programa entero dos ós y casi pico dedicado a esos premios que ganó Sohai, este y un altro, y que con esa canción todos dicho diga que torne ¿Eh? yo, yo, yo, yo, yo no contigo la vida sin ti. la percepción se abren para mí experta en el cortejo celestial me sedujo, cautivo de su enigmático influjo, este cántico es casi póstumo, me siento exánime le temo a lo vivo, ¿Cuántas veces ya me desánime, agujero Cerebrales, meditabundo Nunca contento y con tanto que contarle al mundo Pidiendo auxilio desde mi ventana de socorro Si no digo nada, te estoy diciendo todo La vida es una atracción de feria y yo un niño Soy un tío muerto a caballo en ese tío vivo Voces angelicales me invitan a ir a huir Me cautiva más que lo que tengo aquí Veo la luz con colores jamás vistos por retinas y habla antes de pasar el umbral a la novida desde el cuerpo, mi alma mirándome desde el techo, busco la paz Alma infinita y el limpio pulcro, sempiterno, silencio, histeria, zozobra y agonía. Vivo en una constante atmósfera de claustrofobia opresiva. Se avecina Galerna, siempre hace mal tiempo. Aquí fuera hay tormenta y aquí dentro hay tormento. Mi dulce y bella muerte es la única que quiere estrecharme entre sus brazos eternamente. No quiero morir ahogado ni morir ardiendo. Quiero morir queriendo, tumbado a su lado cuando estoy durmiendo. La muerte y sus formas de vida son de una muerte anunciada. Perpetua de despedida. Cuantos pise, cuánto cariño pone. hay hace un filiambre frío de infarto. De amor, el amor, morgue. Yeah. soja y descansa en paz. Es claro que los pájaros nos llevan ventaja. Defienden el tablero, pero al final del juego, el rey y el peón acaban en la misma caja. La muerte llega y no se salvan ni las brujas, ni los médicos, ni los curas. Piensa en la muerte cuando está a oscuras. Piensan en ella, resuelve A ¿Dónde irás cuando ella se te lleve? ¿Y qué tan tristes quedarán los que se quieren? Hasta por morirte el Estado te cobra No te invitan a un adiós por toda tu obra Muerte, mente muerte, puta Muertos vivientes en África y en Calcuta Nadie llora la muerte del extranjero Negros mueren gratis, blancos nunca lloran negros La muerte solo nos visita una sola vez Por lo tanto, para esa vez prepárate, hasta los reyes saben lo que es llegar cagaos de miedo al examen, porque a ellos les llegarás también, también por muchas transfusiones de sangre y botox, el día llegará para todos vosotros, pobres diablos, putas, caras ricos y famosos, todos al pozo. Puedes correr pero no puedes esconderte Ni detrás a tu cita con la bella muerte Por mucha criptonita hasta Superman advierte Que en una puta cripta acabará su suerte Vivimos rápido y se nos olvida Que si la muerte es misteriosa más lo no es la vida Nos dice Dios una persona amada y conocida Llega con días nuevos una recién nacida Pase lo que pase, será mejor Que llegues con algo de amor en tu corazón Por si hay una balanza, por si el famoso juicio Para la última función, vente con el traje limpio Si el reino de Dios está en los cielos Es claro que los pájaros nos llevan ventaja Defienden el tablero, pero al final del juego El rey y el peón acaban Ahora que tenemos tiempo a enfadarse no vale la pena, pues entre días de guerra y paz y entiendo que tengamos problemas, que el miedo no deja empatizar y si te sientes raro, coge mi mano y estarás acompañado. Lágrimas de sangre a todos los descubrimientos que fací en un viña de año y está Colla de Masnow y de Barcelona de rap. los tenemos por Zaragoza el año pasado. Somos ricos, amistad entre iguales y los grupos pequeñitos. Para en alrededor nada nos rodea. No somos el centro, todos damos vueltas hasta perder el control, En Los suyos Lager Disco, cuenta con colaboraciones de Chen como Pancho de Zo U Glaucoma. En medio de una fiesta, bailando la mi bola. Si nadie me controla, así me siento bien. Quiero la risa, me sorprende. De la música que fan, eh, Vina, letras muy bolineras como este voy a celebrarlo, que dan un buen rollo que pa' qué, que son de muy bailables y muy divertidas, distraídas, como lo querás decir, ¿no? Eh, muy aptas para la, pa las fiestas y otras con mensajes pues mucho más reivindicativos, ¿no? Es un regalo, pero es solo para un rato, pues igual que estoy aquí, tal vez no estoy mañana, celebremos la energía que nuestra amalgama emana, porque... Tenemos Not un rojo y separatista Romper el silencio, temazos Que charran mucho, mucho, de muchos Problemas que tenemos Momentos a rememorar de viejos Momentos que recuerdas en los días de bajón Que son auténtico jarabe para jarabe la Por bella cosa, encorren y persiguen Y prueban de engarcholar a los A los raperos, porque son los que Ahora mismo son diciendo más cosas Más interesantes y más peligrosas Para el sistema Disfruto mi conciencia y Una de las canciones que, que a más hoy me fa Que también descubrí en, en de suyos conciertos Y que yo no sé en cara cómo no les han engancholado por esta Blanks Bután Una canción que charla de Fer Pocha Pa' es la guerra Y eso a Marda, pa' que no se le entere Así no es que con Blanks Bután Te os dicho con lágrimas de sangre que si no los conocéis, regular que te os faragois y te os pago y lo rap. y si no está ¿Vosotros os hacéis llamar una cruz? soy sacos de mierda el peor pelotón que he tenido que adiestrar en el underground de Barcelona soldado duro devuélvese el a sí señor Soldado estirir no se os a hablar sin permiso queda claro For real, señor a ver compañía lance Sudan lance Sudan lance Sudan el año 2000 Rimas del 15. Si uno no se tinte, no estoy ahorrando para comprarme una bolsa de pipas. Estoy ahorrando para comprarme una pipa. No estoy ahorrando para comprarme una consola. Estoy ahorrando para comprarme una pistola. No estoy ahorrando para alcanzar ninguna meta. Estoy ahorrando para comprarme una metralleta. No estoy ahorrando para pillar coca. Estoy ahorrando para pillarme un bastón. Estoy ahorrando para haceros la guerra. Ahorrando para haceros la guerra No estoy ahorrando pa' que el lujo me palanque. Estoy ahorrando pa' comprarme un tanque Ahorrando para haceros la guerra Ahorrando para haceros la guerra Ahorrando para haceros la guerra, ahorrando para haceros la guerra. No estoy ahorrando para irme de fin de semana, estoy ahorrando para comprarme una katana No estoy ahorrando para alojarme en el pala Te va, estoy ahorrando para chaleco antibala. No estoy ahorrando para irme de casa, estoy ahorrando para comprarme un caza. No estoy ahorrando para alquilar una casita, te estoy hablando de comprar dinamita. Estoy ahorrando para haceros la guerra, ahorrando para haceros la guerra. No estoy ahorrando para que el lujo me balance. Estoy ahorrando para comprarme un tanque. Ahorrando para haceros la guerra. Ahorrando para haceros la guerra. Ahorrando para haceros la guerra. Hablando para cerrar la guerra. Yo estoy ahorrando para apuntarme a clases de teatro. Estoy ahorrando para comprar bombas de fecuado. Yo estoy ahorrando para pagarme tiros ni pegarme fiestas Estoy ahorrando para pegarte un tiro con una ballesta. No estoy ahorrando para pagar tus putas multas. Estoy ahorrando para armarme una catapulta. No estoy ahorrando para la cualquier bobada. Te estoy hablando de comprar granadas. No estoy ahorrando para una mansión. Estoy pensando en pillarme un dron. Estoy ahorrando para sembrar el terror con un Kalashnikov. No estoy ahorrando porque sí, estoy ahorrando porque no Ahorrando para haceros la guerra Ahorrando para haceros la guerra No estoy ahorrando para que el lujo me apalanque Estoy ahorrando para comprarme un tanque Ahorrando para haceros la guerra Ahorrando para haceros la guerra No ahorres para cafés del Starbucks Ahorra para alzarte en armas ¿Sabes que siempre he querido un tanque? Sí, pero no creí que lo dijeras en serio Por eso me reía, me reía I voldirí en beurens en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem l'anyit per ser més forts, llanar més i un desterrar la nostre Y bueno, seguimos con otra colla de la escena valenciana. Ya han salido dos o tres. Que no llega a track Smoking Souls. que he chunto con no Savisa Real y era la que más me ganaba de Villers. Y que Antimaster llevan también un disco tan calentet. No vamos a decir Rusien porque ya tiene Belmés, pero pero bueno, pero muy muy nuevo que Sendra y Or. Y bueno, que en pocos años, que le van fendo música relativamente, se han convertido en un dos millos grupos de momento, con un directo de todo contundente, en una puesta en escena muy potente y en fin, un concierto muy recomendable, para escuchar Antimás, pues tranquilos, con ficancia de todo lo que lle sonando, que suena todo perfecto. Por cierto, algunas letras que encara que no sean reivindicativas también son firme interesantes. Alto, no Lo no esperanza... que sí, como todas las joyas de la escena valenciana, pues ya viés es que tienen colaboraciones, pues con los chicos del Mai, con Boico, en fin, con toda la china Día saca tus fuerzas, tu rabia y tu alegría, vamos a Tú eres rebelia atrevida Eres la gasa que supo cerrar mi herida Y aunque mañana me despida Respira, hoy es siempre todavía Y precisamente dice Sendra York Dice Zaguer disco que han feito por ahora eh, Una de las canciones que halló Más vegadas se sentido en, en este zageraño Que Jeff Fera, la que ubre lo, lo disco de Sendra York Bueno, pues activa a Este Fera de Smoking Souls Que son agora chirando, así es que si pasa cerca, no te lo perdaz. el tercer día de viña yo no sé cuántas vegadas he hecho ya buen rollo en este programa si todo se he hecho feito un chupito por cada una y aire capins. pero si charlamos de buen rollo hemos de charlar de auxilio no reggae valenciano ritmos caliens buen rollo con lo tercer disco este sí Rusien Tresors que plega el impuesto de, de Dol Attack y Instance Creman coca si no ya es bailando y que no tienes alma esto, rama tequila, la sábana. Bueno, les publica Propaganda Perfect, que y una casa de, de discos, que decían antes más, ¿no? Una, pues eso, no sé cómo se dicen estas cosas. Bueno, eh, que les fan los discos a, a estos mozos, Auxili y a muita, muita trachen. Y es muy interesante este, esta compañía, que te recomiendo que sigas, porque todo lo que fan, es bueno Y estos auxilios vienen de, de, de, de ontiñen. Uh, <música> Lo que vivimos bailar en este concierto, Dios. De volar, de... Saludos desde aquí a la persona que iba disfrazada de chirafa. Bueno, entonces hizo con un nuevo disco que casi se me acaba ya la, la canción para presentarlo. Eh, Uy, la liem, una canción incluida en este Tresors que ante más va acompañada por un vídeo criticando mucho el cuñadismo, la caspa, el, las fiestas zaborreras, en fin, y convitándote a fe a vivir la fiesta de de una otra manera, ¿no? Pero que se ha ambientado en Valencia, que llega la, la tierra tan que vienen él. cenas que con will alien de auxili tos deis un rate ...más fiesta, más escala... ...con este Lingua Ceibes... ...de D'Aquí Ría. Que... ...bueno, una de las cosas... ...que a yo me, me molan más los festivals... ...y he conocido precisamente... Pues, ...nuevos grupos, nuevas músicas... A las que se va conociendo lo, lo cartel lo mía yo voy buscando por la red todas las que las que no conozco para ver pues que hielo que, que fans y es recomendable ir a ese concierto uno paz Bueno, una de las que busqué este año, pues precisamente Daqui Darria, Totum Ro, Reggae, Ska, Punk Rock, le dan a todo. Y más lo fan en galego. De respecte, de de... Y digo galego, y justo toca los otros que cantar en catalán. Bueno, ya que con esta canción Charra de Luengas y tal, ya sabes, ¿no? Por cierto, en este concierto estoy la segunda vegada que sonó el Sarri Sarri en Oviña Rock Bueno, pues estos de aquí de arriba levan 15 años fendo música y féndola las signas de bien, ¿eh? Así, Naz, que existe, este veránico tenés la oportunidad, lo dito, lo que digo, con todas las joyas, talentos, puedes hacer un chupito con esto. No todos los perdaz. Bueno, y como yo, confío en mucho esta chen en la juventud, en la chen que viene de Zaga, que tiene unas mica menos de años que nosotros, y que no oye tan cremada, y que trae ideas nuevas, y, y que son los que van a hacer la puñetera revolución de una vegada. Y país o que sean activos, pero que sí. A Sinas, que con ese mensaje de la juventud activa, la mocidad activa, de aquí de arriba, todos dices, escuitándolos, que molan, mogollón. A Boticiegas de Molonida. A Brozuecos. A Sarramata. A Mocidad activa, desde aquí y de aquí Darria. de Puede soportar mucho tiempo Es sencillamente insostenible Huele a en la piel toro. Bueno, yo creí sí, Como muy tachen de la mía generación Sentiendo a Death con 2 Y flipé de crío con Alzheimer y Ultramemia la gran falaz Sin Chana, la verdad es que hay una colla que dice de, de sentir y que en cara que siempre eras ti, pues tenemos una mica de suplidada. Así nas es que trobame de nuevas con él en, en concierto que igual feba 10 años que no los vi lleva, me recordó por qué me feban tantísimo mogollos. todos en el pozo digiriendo su milagro Bigote, ceja o barbajana Botas o plagaitas que te vengan ganas Y te hago ahora Con mi vida loca En Villarrobledo pero que sí, pues repasaron los suyos temas clásicos de, pues sobre todo, esos dos discos, del Alzheimer y del Ultramemia, pero también de toda la resta, pues la banda sonora de, de Acción Mutante, del Día de la Bestia, y sobre todo también viabió muitisma reivindicación por la libertad de expresión, ya que lo propio Cantaire, Strawberry, ha sufrido esta represión en carnes propias. No quiero ser. Y desde aquí también un saludico a la persona que me replegó de, de Opogo Y que me salvó probablemente la mano y no sé si casi la vida Me doy en Bueno, como te os digo, Defcon 2, yo la verdad y que tengo un recuerdo muy bueno de todos esos años, en No Planta Baja, en El Atrio, en El De Vicio, en todos esos vas que, que sonaba, así es que la canción que triga ah, trigado esta vegada. No de las nuevas, no de las tagueras, no hay una novedad, agrupación de mujeres violentas. Una canción que, como recordaron ellos, la hicieron fa 20 años. Cuando no se charraba esto, ni pon, ¿no? Pues bueno, pues continúa estando de, de actualidad, por desgracia, esta asociación de mujeres violentas que estió un dos temazos que nos fació brincar a todas y a todos en, en ese conciertazo que facieron en Viña Rock, los DEFCON 2. Somos todos, somos todos, pero antes de que Puerto Reich nos haga sus peleles, es mejor que Gibraltar nos permita ser ingleses. <risa> Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Siempre un viejo Hoy son guarradas Mañana toca miel que, que Seguimos con una de las collas de lo momento, de los zagués cuatro o cinco años que le van sonando, Riot Propaganda. En un tiempo que la izquierda política vimos como un pollico sin tozuelo que el que y Chen, que contiene con mensajes claros y contundentes. Que charre de la luta obrera, que se deise de, de pasteleo y que se pueda convertir en un referén para toda una generación. Y río de propaganda de una de estas collas. Nos han atado a la butaca, pero el que siembra miseria, recogemos más lapa, políticas policiacas, estado de excepción, ultra sinvergüenza el número de placa, gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca, levantémonos al grito de revolución, compañeras, ya suenan las alarmas, exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. Yeah, el miedo va que de bando. Yeah, el miedo va a cambiar de bando. A ver si cambia de bando ya, ¿no? La unión de collas tan diferentes como Abeas Corpus y los chicos del maíz, en la mi opinión ha creído una cosa Muy superior a, a todas dos Diz que se retiran de impuestos de esta chera Pero bueno, también lo dijeron en anterior Así nazca, espero que sea mentira Y que les queden muitismos discos a hacer mamá ya no puede responder No es Cuba, joder, es Occidente Donde el derecho a la vivienda Es debajo de un puente Donde la muerte del inmigrante llega si es pobre Donde las leyes se instauran a golpes Donde la libertad no la deciden jueces Sino el dinero y la clase a la que perteneces Donde el joven es... también tenés en Youtube, puedes ver, ver matches do Concierto que es tío espectacular, como siempre porque la verdad y que cuando se lo ocurran porque aquí en Zaragoza no es tío lo caso, pero bueno, en los conciertos que se hicieron en la Chira, cuando pasaron por Zaragoza pero en Noviña sí que se lo sabieron fairway fer y, y la verdad y que sonó aquello, una escenografía muy bien estudiada, sonó mmm, impresionaban las guitarras de los Abeas, los raps de, de los chicos del maíz y, y un dos millos conciertos de viña probablemente bueno ahí son los vídeos de youtube ya podréis lo barducal que se formó no, no yeah. larga vida a los riot porque fan cosas tan pinchas como oíste a canción titulada huelga Que lleno suyo zager Disco y que bueno, charrayas olica así que hielo que cal, muitas vegadas, mensajes claros, coñi. Pues eso, huelga. Ahora no. Bien, pues. No desesperes, sigue Banda sonora pa' cuando faigas un piquete. las bufandas, los piquetes sin cocheras las declaraciones del ministro insultante, el viejo sindicalista el estudiante, el patrón amenazante que abusa de poder, te dice si haces huelga, no te molestes en volver el contrato temporal, el espiro en la rata, los piquetes de la patronal con porra y placa, cuela una lata y se abren cabezas pisotones, carreras y sangre el miedo se desata, te ocurre en un instante en cualquier plaza, la rodante de azul la multa, la ley mordaza la familia sin casa, el parado, la Madre soltera, y el esquirol que siempre llena su nevera A la huelga, agita tu bandera, que arriba la lucha de la clase obrera De la noche, ya comienza la huelga Piquentes en la puerta de Merca, Valencia. Aquí nadie entra Derecho al trabajo, eso buscamos para los millones de parados el esclavo y orgulloso de serlo El culo del patrón suele ser su alimento y va con el cuento de que las huelgas no sirven, que alguien le explique por qué no lo ocurran los cindes Y es triste que dentro del mundo obrero, muchos desisten por no perder un día de sueldo, luego les despiden ¿Y qué sucedió? Que si lucha vive, no metes miedo al patrón Sente la sensación de equiparar las fuerzas La libertad que genera una lluvia de piedras La libertad es salir a ganar La libertad es el alma de un día de vuelta general Vive la vida de fe Bueno, y de los rollos furos de Ríos Propaganda pasamos a los a los tobos, a los suaves, a la raíz. De las gentes enormes con uniforme de antiguo soldado, veo piratas que visten corbata. Que bueno, tobicos y suaus pero la verdad es que fan una música muy divertida y muy interesante. Los De una vida podrida que tú no y también tiene mensaje y tristes, pero a ti no te, veo, si te encuentro... y que igual como en los ríos propaganda la Coya que lo ha petado en estos 3 años ¿no? sobre todo en Noviñarroca que cada uno de los conciertos que han feito ha estado un éxito absoluto incontestable Escondiste a la sombra de la sierra Payasos, que no hacen malabares y con las botellas solo llenan vasos. Bueno, lo himno quincemero o que, que fan La Raíz ha conseguido ofrecerse un espacio en las listas de reproducción de toda una generación. Este concierto de Oviña ya dentro de su yachira de despedida que acaba en noviembre y que pasará por Aragón Y, y por cerqueta de Aragón, asinas que encara a soza tiempo de escuitarlos de Villenlos en directo si no lo he feito ya. Si te encuentro a viva voz, que prefiero verte que ganar la guerra. Mi... un grupo indispensable que Calviller, sobre todo ahora que van a disolver y que ya tenéis la saber oportunidad. Y que fa cosas tan pinchas como Entre poetas y presos, que la canción que da título a lo suyo saber disco de estudio, y pues se han feito un atro en, en directo y que con esto ya se nos acabó lo viña, porque nos querébanos querébanos saber y tan muy todos conciertos más, pero ya te digo, son tres días y duro y ya tenemos una edad te Quiero sentir hoy te quiero decir Todo lo que me ofrece la vida sin ti esconderá Levántate, salvaje. Viemos más collas, viemos más chen, viemos más música, pero no todo y cuye. Levántate, salvaje Has pegado esto en frito con la triga y te has dicho con entre poetas y presos de la raíz.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 Pasa que ustedes nos odian. Pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los. Vale, por comentar también una miqueta otras cosas de lo viña extra musicals por si no has estado nunca o por si no has este año, aspectos organizativos sobre todo, furtos por desgracia cada vez cada más y una pena porque esa inseguridad pues creó una mica lo, lo buen rollo que había por todo el festival <risa> ¿Cómo solucionarlo? Mi puñetera idea. la reivindicación adentro de Loviña bueno adentro o alrededor de, de Loviña las rockers los lo movimientos feminista un otro año metió la suya caseta de fuera de Loviña porque adentro lleva un mensaje feminista más institucional más esbafado ya sabes de, de que tos charro, ¿no? Y, y bueno pues sí que estuvieron repartiendo una miqueta reivindicando la seguridad de las mujeres y la presencia también sobre los escenarios de, de las músicas Y, y soy una mica y ese mensaje feminista que tanta falta fa en lo viña, que tan poquetas mulles vía alto y tanto baboso abajo no y, y este año Antimás era lo primero que existía lo colectivo Viña LGTB y más eh, que bueno plenor de pegallos todo to Villarrobledo los escenarios lo lugar y, y todo y que se han organizado una miqueta también pues pues para defenderse de agresión para reivindicarse y, y para estar así también presente en Noviña Cuanto a lo recinto, cada vegada menos cosas, Feba años, pues así hasta botidas, con, con ropa, con discos, con de todo, eh, autos de choque, había habido un esbarizaculos, eh, colectivos sociales, de todo, y cada vegada había menos. Un otro año, pues ya eran lo una un colectivo de de saharawis, que, que hice yo creo que ha estado todos los años que, que he estado yo a lo menos. Y era solo La, la sola caseta que, que quedaba Yo una pena porque yo creo que hay una cosa bien interesante ¿no? Y que para pa hacer una gambareta Entre concierto y concierto Cuando es escamayau Pues fa, fa mucha honra el aspecto positivo, la limpieza, sí, sí, sí, sorprenden, pero la limpieza, la verdad, que este año hasta una de las cosas que que me clavaban muchísimo la atención porque los excusados llegan todo el día inmaculados. Feba Feva hoy. Pues Probablemente la mejor noticia. Quiere pensar que tras las aguas tan frías de aquella Y no sé si llegué hizo lo que le van a compensar Lo de achustar a más Chempa para limpiar Uke Pero la puñada de pres Pues del año pasado que iba a 6 euros Lo pozal de, de Viera Lo pozal lo cacho como le queráis clamar Y este año a 7 y medio Los europeitos y gringos a ser Una inflación de 25% Jodo petaca Y una de las cosas que fa, pensatelo Porque claro, en tres días A, a, a to meter que, que yes ti Con tantas y tantas horas de concierto Que calculé que, que van a estar Bellas treinta y pico horas de, de conciertos En cara, que no zorris, guay Que no yo caso Eh, bueno, te dices un un dineral, así que que bueno, cabrá pensárselo para el año venir. No o zorear menos. y dos parís ya Escuitamos una miqueta a los ZO que yo en dos conciertos que me quedé sin biller por desgracia pero que tenéis imágenes muy buenas en Youtube bueno y en los foros y en todo ya habréis visto a, a, a, un, a los Borbons Carabacho cara bulcaos ahí por, por Pancho y tornamos en que remate esta canción con una mica también del festivaleo que vamos a tener por aquí que en junio y en Chulio tenemos aquí muchos festivales en Aragón u cerca muy buenos y vamos a charlar una miqueta Bueno, empezamos en orden cronológico, los chicos, los 16 de junio, tamborilé. Del el, el ritmo de esta canso. Y con el tamborilé en principio, los tíos festivaleros. Un pez de a donarles. Bueno, este festival, yeah, en Mezquita de Shark, Mezquita de Hark en castellano, en las cuencas mineras, se fa lo 16 de junio, lleno más un día, y se hizo Tamborile, Festival de Música de la Carrera. Y este año fa 10 años, y la suya decena edición. Es un festival que en principio muy familiar, ya eran unos cuatro gates en, en ese primer año que, que se fació, y que hay Uchinachana creciendo y consolidándose. Pasavillas, electrocharangas, balkan, batucadas, cualquier cosa que os pueda sonar en la carrera. Revitalizando los lugares chicos desde la cultura. Y en esa misma línea de revitalizar los lugares chicos con, con mucha, mucha cultura... ...y el suyo Festival Chirman o Poborina Folk, que se fa en el povo en lo povo de, de Teruel. Justo a la Trocavo Semana, los días 22 y 23 de junio. dos festivales inexcusables de Osur Aragonés, que en este caso fa la suya vintena edición. Se fa siempre en los Hosticios de Verano, si fa no fa, pues una amiga como pille lo cabo semana, y que plega como siempre con músicas de todos los cabos del mundo. Muy, muy interesante. Fíjate, entrad en la en la suya web y rediendo todo lo que, todo lo que va sonando, que bueno, este año va a estar brutal. Paulina Folk, 22 y 23 de junio en El Povo, Teruel. Entro, una en cada y nos dimos hasta otro cabo do país, Tachasa, en, o Mielo, Aragón. en por, El Aragón. Los 7 de julio plegan lo pir. Un clásico de folk que le ya 22 ediciones de Lugar en Lugar de Vivir de Dragón. Ya sabes que un año toca hecho, una transo, y el alatro, guaragües u chasa. En este año toca, chasa. Los festival que siempre confirma lo suyo programa, lo día dantes Entro es, que son en calor. Pero bueno, ya tenemos confirmada bella cosa, ya sabemos que va a tocar bar, eh, Barrenau, no, Barrenau soy yo, Bosnerau, eh, Verde Blue y lo Grupo Folclórico Alto Aragón. Folk, que Festivals de folk, eh, en, en Aragón no ni hay guaires y de la calidad de Opir yo creo que no, no ni hay ninguno ¿no? porque porque yo un festival que que hizo que apurde de tantas ediciones yo la verdad es que he visto cosas muy interesantes muy muy impresionantes no de de bailes de paloteados de folk de de música de, de... de muchas y muchas variedad, siempre con esa con esa raíz, con con ese, ese filo ese conductor, ¿no? de, de lo los folk y en este caso de los folk pirinenco, ¿no? de, de Occitania, de Euskal Herria, de de Cataluña y de Aragón, creo que sí. tenía lo cuerpo pleno de folk Bueno y ya sabes que Antimas dan en, en este festival En Opir Dan un, un premio que hielo el truco de oro Que este año lleva es a Un clásico citano que, que anda que no han venido vegadas Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992 Xvandolets llevaba... no se conocieron el Parque del Retiro Mientras ¿eh? gente que se aburre pronto de todo Y gente que no acaba nunca nada Baisamos una miqueta, pero no guaire, porque nos dimos, Tartieda. Ta, ta, esfendemos la tierra. Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo esto. Lo 20 y 21 de Chulio, la cita de izquierda independentista, las dos nueis de éxtasis aragonesista, torna, esfendemos la tierra en Artieda, como no. la suya programación clásica, charradas, pasavilla, los DJs de la litera tropical y cangrejera, el box de Can Roses y este año con la actuación de Xam, Brotes Verdes, Brutus daughters Fongo Rollo y Peradas por la Ley y El Diluvi. No los... Bueno, una cita que no todos podés perder. Y ocurrió... Que ya dijo, ¿no? contaré hasta tres. Y si en ese momento no hemos 20-21 de Chulio, en Artiera. defendemos la tierra. Uno, dos. Y tenemos hola, Pey. y ese mismo cabo de semana nos tocará trigar, porque en el Julbe, en el Shulp, eh, toca toca Ocarrasca Rock un festival, bueno, mítico que está, creo, yo la oncena edición, y que antes más se dice rechitando Carrasca porque ha cambiado una miqueta, ha estado, no sé si ha estado un par de años sin sin Fese por, por tema generacional también, ¿no? Y torna, torna con muy terrasmia desde el mundo... yo solo les creo y ahora nos espantadas ya que llévanoos que nos no, íbamos a quedar sin sin un dos millones festivals de Aragón como dijiste carrasca rock pues no pues rechita esta carrasca vaso, vaso aragonesa y torna y lo fa con un cartel muy amplio y de muy buena calidad atiende como dolo apelo acero, los drabs, nizorra, zorra guarba, guarda samba praza la bambula, vendeta no conforme y 13 Kraus De Madrid. Al cielo solía... Bueno, muy contento de que torneiste Carrasca Rock y, y si es que al año venien, pues se metan de acuerdo y no nos toque trigar entre entre defendemos la tierra y Carrasca Rock. Bueno, y este ramo de rosas, pero no antes que usted, señor presidente. Bueno, salimos una miqueta do país, pero no Guaire, nos dimos una travegada al sur. No el buen de Jolve a Vilafranca en lo país Valencia. para que si mucho más. A un dos millos festivales que he estado en la, en la vida, como llegué en la PLEC del Sports. que también va indo de lugar en lugar de la comarca del Sports de, del norte del País Valencià y que en este año se celebra los días 26 a 29 de julio, en Vilafranca. Cuarentena edición, 40 años le van fendo este Aplex del Sports, de dos festivales más importantes del país valenciano, y, y son muy cerquita de, de Aragón, y, y tocando en, en la muga, y una mena de chico ron viña rock, de todo, cuasi de todo en, en catalán. Un ambiente sobrebueno de deluita por las culturas y las luengas minorizadas y en desfensado territorio. Muy reivindicativo y muy rural, por cierto. Esto también va a servir la estrategia de ir confirmando collas a Monico, ¿no? O ir diciendo una por otra y tal. Bueno, pues ya tenemos confirmadas por ahora. Cuento que en cara quedará bella sorpresa. Tenemos a Roba Estesa, a Every Night, Pepe y Marieta, Scatuti Presto y muchos otros más. y bueno, regular que me deis el festival, bella Borina, bella cosa que me, me sigan matando, que miran, pero cómo no te has acordado del festival, de no sé que, bueno pues lo siento pues me lo metes en comentarios ya todos faré una videofatera o lo que sea Eh cualquier persona que sea organizando festival su, u organizando conciertos o lo que sea y que quiera que por aquí encharremos, pues ya sabe, que se meta en contacto con yo, que por redes sociales si y ustedes no será. Y bueno, ya va tocando la fin, ¿no? Hemos tenido un programa de todo musical Hemos repasado canciones, experiencias de, de este Viña Rock celebrado a finales de abril Muita música, de mucha calidad A lo que ha debido, Porque imposible nos foteríamos aquí todo lo, todo lo mes Charlando de, de todo lo que se vivió guerra de Barrenaos tornará lo domingo venían a las nueve en Radio Top en la 101.8 da FM la voz das que no entienden ya que te informamos lo que de verdad te importa un programa feito sin subvención sin patrocinios pero con criterio bueno malo tú decides Más de cuarenta programas ya grabados. Puedes escucharlos si te los has perdido en lo blog, en la plataforma de podcasting iVox, e box -V -O x y en la web de Radiotopo, en radiotopo.org. Aunque también podrás trobar una ripa de programas sobre buenos, que no fue yo, que son en castellano, pero que son muy, muy, muy bien. ¡Ascuítalos! ¡Co! Si te quieres enterar de todas las fateras que fui, de todo lo que escribo, de todos los vídeos que puyo, de las programicas de radio, del no, sé de no sé qué, de todas estas cosas que fui, pues ya sabes, me buscas en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, en Evox, en Telegram, lo tengo todo. Pero toda esta mandanga de tierra de barrenados empecipió en un blog, un blog que se dice tierra de barrenados, aunque llevo más de una década escribiendo en aragonés. Abriendo camino a cualquier parte. Abriendo caminos, cerrando programa. Bueno, pues espero que todos lo vagas pasen muy todo bien, que todos hayan feito y toda la música que he compartido con vosotros y con vosotros. Y nos villemos los siguientes meses, barrenadas y barrenados. Nos seguimos en los retes, nos seguimos en las carreras, en los bás y en los festivales, que ya hay muchos. Así nas, que espero billetos en todos esos festivales que, que tenemos aquí en Aragón, que ya tiran festivalera y que vían mucha calidad y muy buenos. No Venga, nos despedimos con los vendetta, que son sonando perastiper de zaga, que los tendréis, los poderes billar en Carrasca Rock, lo venía en 20 de julio, de junio, de julio, de julio, perdón, y mes venían, barrenadas y barrenados. Lodito, que todos vaya muy bueno y espero que billetes esperaste en los festivales. Vaya bueno, Believers. dolor al tres Seguimos adelante abriendo camino